Buenas tardes. Como apreciaron hace un momento, no está solamente FUNDEC, no está solamente los desaparecidos en Coahuila, sino los desaparecidos principalmente en el norte del país y en el centro algunos de ellos. Los acuerdos a los que aquí queremos llegar son no para FUNDEC, sino para todos los desaparecidos y desaparecidas de, que aquí están presentes. Yo voy a hablar de los perfiles que, hemos,、eh, que tenemos nosotros de todas las personas desaparecidas. Nada se asemeja, nada se parece tanto a la injusticia que la justicia tardía, se meca. Con respecto al perfil de las víctimas, la edad promedio de las personas desaparecidas es de 30 años. La mayoría son hombres, todas las personas son trabajadores. Siendo la ocupación recurrente la de empleados y vendedores, sin salario fijo y sin prestaciones sociales. Sus familias dependían económicamente de su familiar para vivir al día de la manutención que éste conseguía. Sin embargo, también nos encontramos con otro grupo muy amplio de profesionistas como agrónomos, ingenieros civiles e industriales, arquitectos, abogados, contadores, Y pequeños comerciantes. Un dato muy característico de la desaparición forzada de personas en el norte del país es que éstas se dan de manera colectiva y que algunas de ellas ocurrieron mientras las personas se encontraban en tránsito por las carreteras del norte del país. En relación a las investigaciones, en todos los casos, las familias nos hemos topado con la nula actuación de las autoridades, tanto a nivel estatal como federal. Una justificación y patrón que reconocemos es que las dependencias encargadas de la Procuración de Justicia, tanto a nivel federal como estatal, se deslindan sistemáticamente de su responsabilidad para investigar. Las justificaciones típicas son que el tipo de delito a calificar y a investigar, lo que conlleva la discusión sobre a qué fuero le corresponde investigar, Aunado a esto, en la mayoría de los casos, los funcionarios públicos intimidan a las familias insinuando que sus familiares los desaparecieron por algo. Por lo tanto, no hay más que investigar e incluso nos llegan a sugerir que no presentemos denuncia formal. En casos donde las familias podemos aportar elementos para que las autoridades competentes abran líneas de investigación, Estas no las hacen porque están involucradas personas con poder en la región. Al compartir las familias, nos damos cuenta que sea el estado donde, sea, donde haya ocurrido la desaparición forzada, es común que las procuradurías o fiscalías no inicien averiguaciones previas, condicionan el cubrir el plazo de 72 horas Para realizar las acciones conducentes de búsqueda. La PGR abre un acta, pero al, al igual que el nivel estatal no hacen más que eso. Una justificación que dan es que los hechos por sí mismos no revelan la posible comisión de un delito, aún con elementos suficientes que demuestren lo contrario, por lo tanto no se investigan. Las denuncias a la fecha y en algunos casos, Se han elevado averiguaciones previas debido a la presión que las familias hemos ejercido para que se investiguen los hechos y se dé con el paradero de nuestros familiares. Sin embargo, no hay lina, líneas claras ni estrategias de investigación. La justificación mediática y política del gobierno estatal y federal para validar su omisión en las investigaciones sobre la localización de las personas desaparecidas Es la estigmatización que se ha hecho por las víctimas, intentando vincularlas a actividades ilícitas, clasificándolas como levantones. La guerra contra la delincuencia organizada, decretada por el Presidente de la República en el 2006, se ha convertido en una guerra contra la ciudadanía y ha dejado un sinnúmero de desapariciones forzadas, entre otras graves violaciones a los derechos humanos. Como en días recientes a la familia de, nuestra, de nuestros compañeros que tienen sus familiares desaparecidos en Zacatecas, el procurador les dijo, y los cito, son ya ocho meses si tiene que tener claro que ellos ya están muertos. Como si eso fuera un excluyente de responsabilidad, además de manifestar la contundente indolencia e irresponsabilidad con la que actúan las autoridades Encargadas de la procuración de justicia. Y esto es solamente un ejemplo de cómo actúa la máxima autoridad en materia de procuración de justicia en el Estado, en este caso en Zacatecas, pero ocurre en las demás entidades federativas. Acerca de la atención pronta y expedita, también encontramos que como ciudadanos afectados por los eventos que se presentan constantemente en, en nuestras respectivas ciudades, Hemos sufrido la deficiencia generalizada en los sistemas de llamadas de emergencia. Cuando el 066 debe estar monitoreado, recibiendo cualquier tipo de denuncias para canalizar con los cuerpos de seguridad pública de forma inmediata y atender al ciudadano. Eso no sucede y los encargados la mayoría de las veces ni contestan y cuando lo hacen, la información rendida para que actúen se remite ante las autoridades policiales de forma lenta. Suponemos que no hay coordinación con estos centros de llamadas de emergencia. Sentimos que evaden su responsabilidad cuando nosotros nos estamos enfrentando a una situación de emergencia o los mismos desaparecidos de los cuales cada minuto está en riesgo su vida. Es necesaria la coordinación de autoridades estatales y federales en los números de sistema de emergencias y en la respuesta rápida que no existe. En el tema de las denuncias, notamos que en diversas ocasiones, al, al acudir a las procuradurías o a las, a las fiscalías en los estados para interponer una denuncia, le restan importancia en nuestra situación jurídica y real. Revisando las averiguaciones previas a las que hemos tenido acceso, nos hemos dado cuenta que no han hecho nada para localizar a nuestros seres queridos, cuando entre las obligaciones de los funcionarios están las de investigar y dar con la verdad jurídica de nuestra situación que se presentan ante, la, ante dicha institución y representación social. Recibiendo entre los fiscales que no son denuncias, que solo son actas circunstanciadas, quedando nosotros como víctimas, En estado de parálisis procesal. Estamos hablando de que esta se está incurriendo en la violación de derechos humanos que, no nos, garantizan la, que nos garantiza la misma Constitución federal y estatal, como lo son la vida de nuestros seres queridos y su libertad. Otro factor de análisis es el referido a las actas circunstanciadas, constancias de hechos y actas de conciliación. No hay un fundamento legal en el que nos impidan que rápidamente se nos dé respuesta y recabe la denuncia correspondiente por la desaparición de nuestro familiar. Y exigimos que la Procuraduría atienda, como señala en sus principios de inmediatez y eficacia, y que no actúe como institución omisa que viola los valores por los cuales fue creada,